Segundo libro de los Reyes, capítulo 20 En aquellos días e z e q u í a s cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró e z e q u í a s con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a e z e q u í a s príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, Tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la l i a g a y sanó. Y e z e q u í a s había dicho a Isaías, ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará? y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondió Isaías, Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra diez grados, y retrocederá diez grados. Y Ezequiel respondió, Fácil cosa es que la sombra decline diez grados, pero no que la sombra vuelva atrás diez grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de a c a d 10 grados atrás. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata y oro, y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que e z e q u í a s no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey e z e q u í a s y le dijo: ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y e z e q u í a s le respondió: De lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿Qué vieron en tu casa? Y e z e q u í a s respondió: Vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a e z e q u í a s Oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces e z e q u í a s dijo a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: Habrá al menos paz y seguridad en mis días. Los demás hechos de e z e q u í a s y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió e z e q u í a s con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo.